Sí, efectivamente debe estar en este momento de estar presentándose o, o, o a punto B eh, Sí, es una es un pedido básica básicamente, en términos técnicos, es una medida cautelar que le pedimos al juez penal que lleva adelante una investigación contra Anguren por los negocios que le facilitó ayer a lo largo de todos estos años. Y en ese marco. Eh, vamos a pedir la cautelar para que eh, el juez eh, exija que cada vez que quiera salir del país Aranguren le pida permiso a él le pida autorización a él esto en es función de que no solamente Aranguren ya no tiene necesidad de arraigo en el país por porque ha sido desplazado de su calidad de ministro ...sino fundamentalmente porque tiene todo su patrimonio afuera... ...digamos, Aranguren tiene el 90% de su dinero... ...de sus bienes en el exterior... ...nunca los trajo... Eh, ...acuérdense... ...las respuestas miserables que daba... ...cada vez que le exigían eso... ...que el país no tenía... ...no, no daba confianza... Eh, ...a pesar de que... ...él formaba parte del gobierno... ...con lo cual... ...si uno tiene más de 100 millones de pesos... ...como es el, el caso de Aranguren... ...declarado por lo menos afuera... Sí, bastante fácil sería eh, profugarse y vivir en el exterior hasta tanto, se, se, este, te, digamos, se, no, ya no se verifiquen las condiciones por las cuales la justicia argentina lo, lo está investigarlo. Digamos que los fundamentos del pedido, lo, el propio Aranguren con con lo que vos estás contando, no, no hizo falta más que relevar todo este tipo de cuestiones y ponerlas, porque la verdad es que es muy elocuente lo que estás planteando. Y la verdad que sí, digamos, eh, a ver, es una persona que tiene que dar muchas respuestas, digamos, a, a la sociedad, no solo en las investigaciones penales contra él. De, de por ejemplo de este estilo no de las que nosotros conjunto con el diputado Neate iniciamos para eh, digamos el, el, el hecho más famoso o más conocido de esta denuncia que lo hicimos hace dos años es la eh, decisión de Aranguren de discontinuar la compra de gas a Bolivia pagando tres dólares y empezar a comprarle gas a Chile pagando 8 eh, siendo que el proveedor en Chile era él, digamos la es <risa> la, la, la ex empresa de Amuros. sobre precios eh, en términos en las causas penales tiene que dar mucha muchas explicaciones pero fundamentalmente la sociedad argentina no eh, eh, este tipo ha hecho un eh, un descalabro monumental en la en toda la, la, la economía argentina pero fundamentalmente en la en la economía de las familias de media de clase media y de, y de clase trabajadora Eh, y la verdad que no se puede tomar el palo este, así porque si sí, digamos en algún momento estas cosas hay que empezarlas a, a la sociedad tiene que cobrarlas bueno hoy nosotros vamos a plantear que este, que, se, que se garanticen las condiciones para que la sociedad argentina tenga respuestas de aranguren llegado el caso frente a una requisito judicial o o, o, o lo que fuera. Diputado, para, para terminar, por último, preguntarle acerca de los los demás bloques, si se contactaron con ustedes para, para pensar en armar alguna cuestión en el marco del Congreso, referida a esto. En este caso particular, no, no, no, respecto a la situación de algunas, no. Eh, sí, pareciera que mañana va a ser una importante, hay una sesión especial pedida por algunos bloques para, eh, fundamentalmente, exigir o, o, o legislar para que para obligar al gobierno a traer eh, al Congreso el acuerdo que firmó con el Fondo. Y también creo que se van a, a poner en consideración proyectos que, que buscan prohibir cualquier tipo de venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que es uno de los... de las cajas que el gobierno se comprometió a vaciar eh, ante el fondo monetario entonces eh, me parece que esas son las las, las prioridades eh, en términos legislativos eh, lo de Arangure por ahí eh, no sé no, no, no, no si hace falta una, una, un pronunciamiento de todas las fuerzas del Congreso me parece que lo que hace falta más que nada es que la justicia se ponga los pantalones largos y Y sea de una vez por todas, eh, empieza a dar respuesta de una vez por todas frente a los requerimientos de la sociedad, ¿no? Que cada vez mira con mayor detenimiento lo que hace el Poder Judicial y a esta altura del partido me parece que no, los jueces no deberían seguir haciéndose los estúpidos, sino que empezar a profundizar en, esta, eh, en estas cuestiones que son básicamente la investigación de un saqueo sistemático de Argentina. Diputado, muchas gracias por su tiempo y si usted lo permite en otro momento, en otra coyuntura, también lo vamos a, a consultar. Muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Y si queda si, en cuando entiendan que les puedo ser útil, Me llaman. Un abrazo. Hasta luego.